20 minutos para las 11 de la mañana, la temperatura 8 grados, 8 décimos la Olavarría, la humedad 52% y bueno, este seguimos hablando del caso Alonso, Fabricio, con alguien en la línea, ¿no? Sí, Patricia, eh, vamos a eh, dar parte de lo que corresponde en estos casos, eh, que las personas que son mencionadas por una o tal cosa y... Y, y tienen intenciones de, de dar sí. su versión de la situación Más allá de lo que le han explicado ya a la justicia Lo puedan hacer Hablábamos recién que habíamos tomado contacto Con el comisario inspector Juan Carlos Lazarte Y había dado su versión de lo, de lo dicho ayer por uh -huh. Ibáñez En la sala de tribunalicia Y ahora está en línea el señor Isidro Rodríguez eh, Otro de los mencionados por Ibáñez eh, Rodríguez, ¿cómo le va? Buenos días Sí, ¿qué tal? Buenos días Bueno, en realidad La primera pregunta que cabe es eh, que el ¿qué dejó la declaración de Ibáñez para usted, digamos? que ¿Por qué cree que Ibáñez contó esta versión y por qué cree que lo mencionó? Y eso, para mi manera de ser, para mi manera de pensar, como yo hice una investigación paralela a todo, lo, lo eh, investigando todo cuando pasó todo esto, eh, es más, anduve yo con el hermano, con el señor Diego Alonso, Eh, anduvimos investigando y todas las cosas que nosotros rescatábamos de la calle y hoy se lo informamos a la fiscal Susana Alonso. Y bueno, esto es una eh, son todos conocidos ellos, este este Iván, eh, esta gente Rocha, eh, Sarte, son ellos son todo un grupo, entonces es, es como que, que es toda una maraña para desviar la investigación y ir para otro lado. Y yo pienso que la doctora Alonso sabe bien lo que tiene que hacer y sabe bien cómo está todo bien y eh, según eh, dice ibáñez el 25 de enero del 2010 a, eh, luego de haber eh, haber llegado él a la quinta y de haber realizado eh, un recorrido con el auto terminan en la concesionaria que es de su propiedad eh, usted a esa ahora estaba ahí en la concesionaria eh, que estamos hablando del mediodía hasta alrededor de las 3 de la tarde aproximadamente no, a esa hora no, pero está la gente de al lado acá que son Martinelli que están siempre, no vieron nada no, no, no hay nada de, de, de nada de esas cosas, aparte dicen que dejaron el auto ahí por digo por lo que salió no porque yo no estuve en el, en el debate eh, que este Ibañe eh, estaba ahí se agarraron con el auto, se fueron hasta como es al autógrafo, de ahí fueron al, al, al estudio y después recién dejaron el auto acá con el, con el doctor con vida. Es imposible porque tiene diferencia de un tiro a otro, todo por lo que uno está, está escuchando, ¿no? Que tiene diferencia de 15 a 20 minutos. Es imposible que haga todo ese recorrido y lo deje en vivo. ¿Usted lo conoce al comisario Inspector Lazarte, Rodríguez? No, no. Digo porque se lo vincula también a, a la Sarte en este sentido, como quien manejaba el auto y lo dejó en la concesionaria, ¿no? También, también, también escuché eso. Por eso me resulta medio como gracioso, en una palabra, con todo, es, es un disparate todo esto, lo, lo, lo que están haciendo, insuciando a, a gente eh oficiales, eh, eh, tirando cosas para todos lados por tal de desfial de la investigación, ¿no? Antes de declarar Ibáñez declaró eh, Zárate y Zárate dijo que eh, Colman le había confesado a él que usted había sido la persona que pagó para que mataran a Marcos Alonso. Yo soy amigo, va, era amigo y era Marco era como un hermano para mí. Y si él tenía eso, ¿por qué no lo declaró al principio? ¿Por qué vienen a declararlo ahora? ¿Por qué no vinieron de principio a decir, sí, yo tengo esta información? Esto es una maraña esto, no no hay otra cosa. Quieren de, de agarrar, desviar la, la causa para otro lado y yo pienso que la señora Fiscal Alonso sabe bien lo que está haciendo y sabe bien esta gente lo que... ¿Por qué, ¿Por qué usted Rodríguez se colocó en el lugar de realizar esa investigación paralela que daba cuenta al inicio de la charla? ¿Por qué usted eh, tomaba esa ese rol? y era, era, era como si fuera mi hermano, no mi amigo. Marco compartía mi familia como yo la de él. Eh, vos imaginate si le pasa a un amigo tuyo, vos no saldrías a buscar o a, a ver a ver quién fue, qué pasó... Eh, en realidad, eh, también va, va, vale decirlo, digamos, Rodríguez, si usted entiendo estará enterado de esto, no es la primera vez que testigos lo involucran a usted en el hecho, digamos. No, no, yo estoy muy nombrado en la, en la causa. ¿Por qué? Que yo soy... Yo, yo a veces, eh, la gente tiene que entender una cosa, que yo era amigo de Marco, y yo estaba todo el día, como, todos los días, sea sea dos minutos, lo que sea, o me llamaba, o venía, charlábamos, tomábamos mate, venía a la oficina... Iba a la oficina de la cantera, a la oficina de transporte, a veces a la oficina de la agencia. Estábamos siempre en contacto. Nosotros teníamos una amistad grande con con el doctor. ¿Solo por eso lo mencionan? Sí, eh, lo menciona por eso. Porque yo, a, a pesar de todo lo que pasó, como dicen este señor, si se puede decir, o el sujeto este, Zárate, que dice que él era el único amigo. Y pues, si él, ellos fueron los únicos amigos, ¿por qué no estuvieron en el velorio? ¿Por qué no, no vinieron a, por lo menos... ...a dar el último adiós... ...o lo que sea al doctor... ...yo estuve en el velorio... ...yo fui que lo preparé para el cajón... ...para todo... Con, ...yo con otros amigos... ...con el señor Willy... ...y otros amigos más que tuvimos... ...y bueno... ...hicimos lo que teníamos que hacer como como como amigos... ...nunca lo dejamos ni lo vamos a dejar... ...por eso... Eh, ...para mí, a mí no me molesta que investiguen... Eh, ...que me investiguen a mí... ...no tengo ningún problema que me investiguen... ...que investiguen, que hagan lo que tengan que hacer... Pero no esa tontería de, de que están diciendo, es, es totalmente una tontería, por eso el enojo mío. Yo tengo familia, tengo hijos grandes, van a la escuela, van a decir, ¿tu papá qué? ¿Acá capone No, yo soy comerciante, yo yo tengo otra empresa, tengo transporte sumar. Rodríguez, ¿por qué cree que lo mataron a Marcos Alonso? Yo... La verdad que digo, porque se ha hablado de narcotráfico, se ha hablado de dinero no reintegrado o algún vuelto con que se habría quedado, ¿por qué cree usted que lo mataron? Yo yo creo que, que eso es todo todo un invento de, de narcotráfico y todo eso, dice todo es una maraña todo eso que todo armado. ¿Usted cree que Alonso no estaba involucrado en ese tipo de cosas? No, no, Alonso lo, lo que estaba involucrado era en defender Toda esta gente que, lamentablemente, eh, no son gente. ¿eh? Eso lo, lo que pasa. Marco, es si se, se trataba con gente que por ahí... Lamentablemente era el trabajo de él. Era okay. el trabajo de un penalista. Pero eh, era gente que no era gente. Era media como cachivache. Eso no, es lo que pasa. ¿No siente, Rodríguez, usted que las escuchas telefónicas que obran en la causa lo perjudican? No, para nada. Porque yo todo... O sea, hay hay, hay muchas escuchas que no están. Yo todo lo que yo hablaba era con el, con el hermano, con la fiscal Alonso, con, con gente del entorno nuestro, nada más. Es más, hoy me fui a azul, me presenté en el juzgado y hablé con el asistente de, de los jueces, que estoy a disposición para lo que sea, para lo que sea, si tengo que declarar de vuelta, voy, no tengo ningún problema en ir. Para nada. Pero a mí me gustaría que ellos vean o sea, la, la gente que está declarando, los antecedentes que tienen. Yo no tengo un antecedente. ¿No tiene causas usted? Tengo causa en trámite, pero no tengo un antecedente. Bien. Rodríguez, no sé si de su parte quiere agregar algo más. De mi parte, agradecerle la gentileza. No, yo le agradezco a ustedes que están ahí siguiendo todo esto. Muy agradecido por el tiempo que me dieron. Y bueno, que tengan un buen día, ¿eh? Gracias. Gracias. Isidro Rodríguez eh, contando su versión de los dichos de, de Juan Ramón Ibáñez ayer en eh, la Fiscalía, y no solo la versión de Ibáñez, sino el resto de las menciones que ha habido en el marco de la causa eh, del crimen del abogado Marcos Alonso. Si algo coincido con Rodríguez es ese que esto verdaderamente es una maraña que deberá sí. desentrañar la justicia, ¿Seguro? claramente. Claro, muchas gracias Fabricio.